24 de mayo el plaza condesa boletos se libereron 909. fm y durante los turnos en vivo oh Hace año, Eric Gambo, René Simog y Willy Damash nos juntamos por primera vez en esta frecuencia para escuchar cosas así. Desde ese día, seguimos juntándonos cada jueves en punto de las 11 de la noche y llegó la hora de bailar el pogo de aniversario. Veritas, Los Viejos, Tungas, Gula y la imposible reunión de la leyenda del punk, el diario en llamas, en vivo. Acompañándonos a celebrar con 200 invitados este primero de junio en Caradura Stage Bar, Nuevo León 73, Cundesa. Si eres mayorcito y con identificación oficial que lo pruebe, consiga tu invitación escuchando Rock Power y los en vivo de Ibero noventa punto Ven a celebrar con nosotros un año de Rock Power en Ibero 90.9 punto nueve. Ibero noventa punto Frecuencia modulada. 3000 mil watts de potencia. Edificio P segundo piso. Universidad Iberoamericana.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 los que quieren y a todos los que aman el fútbol, diría el inmortal Ángel Fernández, verdadero cronista del deporte de las patadas que puso nombre a los héroes de bolsillo del balompié mexicano. Con su voz resuenan el Calimán Guzmán, el Pierrafuerte Sánchez Galindo, el Popeye Trujillo, o el Superman Marín. ¿Por qué estos nombres nos dicen mucho? Porque este fin de semana volverán las oscuras golondrinas del recuerdo cuando se enfrenten en una final la máquina celeste del Cruz Azul y los antiguos canarios del América. Veremos a los renovados cementeros y a las rebautizadas águilas rememorar viejas batallas que convirtieron este cotejo en un clásico joven, segundo en importancia después del Chivas América. La rivalidad es dura y ruda. La antipatía que se tienen le da un toque de revancha constante. El calendario dice que desde la temporada 1988-89 no se enfrentaban en una final y la revancha es azul. Además, los amarillos de Cuapa no festejan un título desde el 2005 y para el Cruz Azul el ayuno es más largo. Más de 15 años sin levantar un trofeo de campeón de liga. Quien sea el equipo ganador en este siglo 21 no evitará que en la memoria resuenen ecos de otras batallas coloridas donde se inició la rivalidad de casacas azules y amarillas. El Pajarito Cortés, el Gran Cirano Enrique Borja, Carlos Reynoso, Héctor Pulido, Campeón Hernández, Fernando Bustos, el Monito Rodríguez, el Negro Hoch, el Centavo Musiño, Patea Bendita Castro. Y la rivalidad sigue y sigue, con menos apodos de guerreros y más apellidos de deportistas. Muy buenas tardes, estamos en Sobremesa, nos acompañan en esta ocasión el maestro Armando Viedo, bienvenido Armando. Gracias, buenas tardes. El maestro Javier Villatoro, bienvenido Javier. Buenas tardes, muchas gracias. Y el maestro Miguel Ángel Lara. Hola Javier, ¿Cómo sí. están? Buenas tardes a todos. Va a ser un programa polémico, eh, tenemos un cementero que es Javier Villatoro, puma, siempre el tercero en discordia que es Armando Viedo y un americanista Miguel Ángel Lara. Yo en esta ocasión, para que el programa sea neutral, seré santista, ¿No? Los guerreros de Santos Laguna Que por cierto creo que el guti se nos va Al al, al, ranchuca. Ranchuca. al ranchuca Qué triste, ¿no? Pero bueno, son las decisiones malas que se toman Y luego se arrepienten los técnicos La afición y la directiva Pero no es el tema El tema es San... es Cruz Azul América, perdón <risa> Cruz Azul, América, la final eh, Se acabó el ciclo norteño, quiero empezar con esto eh, Nuestro teléfono, tomen en cuenta 529-2599 Nuestro tweet es imagión bajo sobre mesa. Vamos a hablar de la final eh, capitalina, noche chilanga capitalina, que es que es Cruz Azul otra vez Santos Cruz Azul América. Pero la pregunta es, ¿se acabó el ciclo Nuteyo? Llevamos varios torneos donde Cholos, Santos, Monterrey, Tigres, pues eh campeonaban y campeonaban y campeonaban, si se vale ese verbo campeonar. Y es el Toluca por ahí se se cobró hace 2, 3 años el Pumas también sí. con Guillermo Vázquez, ¿se acabó el ciclo norteño? ¿Creen que acabó ya? ¿O Cholos va a ganar la Libertadores? ¿O cómo está la onda? A ver, platíquenme Pues bueno, el, es interesante eh, Que hagas esa acotación Sobre las características Que tiene regionales El fútbol, este, pues, pues son etapas Porque finalmente eh, Estamos hablando de dos equipos Que tienen más que eh, campeonatos O sea, se les van agregando Una gran tradición Y se va sumando una gran afición Entonces este este encuentro es diferente a todos los demás, el de el torneo pasado era a pesar, bueno, era Cholos contra Toluca, no era nadie este en la ciudad, al menos le, le interesaba, se puso a ver otras cosas. Y este cotejo creo que tiene algo que ver eh, con, con esta un ciclo norteño que bueno, también tuvo tuvo su aratilla terminó. Sí, para mí sí, ya terminó. Ciclo norteño Miguel Ángel Lara terminó. No, yo, no, no. No. no va va va a seguir yo yo es que no estamos hablando de ciclos hablando estamos hablando de equipos bien entrenados, equipos que han jugado bien al fútbol, equipos que han también tratado de de de reinventar esta forma de, de jugar fútbol no solamente a ras de cancha sino también en la en la oficina. Me parece que eh, tanto tigres como Monterrey como santos hoy día son tres de las directivas que más eh, han apostado por una nueva forma de, de pensar el fútbol desde la oficina. Eh, con eh, profesionistas eh, nuevos, con mercadólogos eh, con cierto pensamiento de liderazgo, la utilización de redes sociales, la utilización también de estrategias de comunicación para, para, para, para los equipos, aplicación de comunicación política a la comunicación deportiva, en fin, están haciendo muy buenas cosas, ¿sí? Eh, yo los debería de ganar la Libertadores, desde mi punto de vista. Yo debería de ganar. México necesita una Libertadores. Sí, pero pues, está está complicado, ¿no? está complicado porque bueno, viene un ciclo también en Libertadores de descanso donde probablemente a la mejor el equipo también eh, pueda salga eh, este zafarse de dos o tres jugadores, en fin, la salida de Mohamed que es un hecho hasta donde llegue. Este Pero bueno, yo creo que Xolos está para ganar, eh. O sea, definitivamente, para ganar, claro, Xolos y no a un equipo muy malo, el Palmeiras. Bueno, sí, eh, Segunda División Palmeiras, Cuando pero hay... Eh, pero hay un asunto también bien importante, eh. Me parece que eh, la apuesta de Mohamed, eh, mira, esta absurda costumbre del fútbol mexicano de no apostar por Libertadores, absurda, absurda, tonta, retrógrada, ¿sí? De no apostar por Libertadores, sí, dije retrógrada. Este pues tiene que ya dar sus frutos ¿Tú crees eh, que el ciclo norteano terminó? ¿Crees que Cholos va a ser campeón junto No, no, aquí este, totalmente discrepo, no creo que Cholos llegue más allá, este, sin embargo la participación ha sido muy muy buena eh, en esa parte sí estoy de acuerdo con Miguel, eh, le, los equipos mexicanos deben de ir más a Sudamérica, deben de empezar a a jugar más, a demostrar que el fútbol mexicano ya ha pasado eh, a otra etapa, Cruz Azul lo demostró, digo, Cruz Azul eh, se le rindió homenaje cuando en esa final que ganó, ¿No? Ganó en el partido, ¿No? Ganó Cruz Azul, ganó esa esa final ante Boca Juniors. Después de lo que ha hecho Cruz Azul, creo que ha habido muy pocos equipos que han logrado eh eh la puso la vara muy alta, ¿no? Cruz Azul creo que puso la vara muy alta. Sin embargo, estoy en esa parte estoy de acuerdo. El, el fútbol mexicano ya tiene que demostrar su, su nivel, ir a, a Sudamérica, pero tanto como que Cholos esta vez lo logre, no, no creo, todavía nos falta un poquito más. Eh, los equipos norteños, eh, yo sí creo que viene una baja en el fútbol de... de... Este, pero si el norte, acaba de ganar la conca Champions bueno pero conca Champions bueno, por aquí le ganó Ay. también exactamente sabemos que que de las copas que, que tienen muy poca de este eh, nivel futbolístico pues es la copa conca Champions sin embargo yo creo que sí veo eh, qué tal si gana el mundial de clubes la ¿Ah, verdad, sí. ah, verdad. Platicamos, ¿Ah, verdad? platicamos, ¿Ah, verdad? platicamos ¿Ah, verdad? pero lo veo funcionando el bache de los clubes eh, españoles, ahí fue de colarse. Puede ser, pero bueno, sí. seguramente va el Bayern, ¿no? ¿Va Entonces... ir el Bayern? Yo creo que va al Borussia, ¿eh? no. Va al sí. Borussia. Yo creo que va al Borussia. No, yo creo que la, la, el Bayer le Anda, anda, sí, si es Bayer es Anderrado bueno. Anda errado, ¿Verdad que es Bayer? Sí, si es Bayer es bueno, dicen. ¿no? Si es Bayer es bueno. Es y el... y yo creo Y está el que... de cabeza, ¿no? Sí, el... aquí está el dolor de cabeza. Y yo creo que viene la revancha de los equipos de la ciudad, ¿eh? Ahora los equipos de... de... Pues sí, pero el Nesa fue destrozado por la piedad en penales. Mm. Entonces eh, íbamos a tener otro equipo en la ciudad que era el Nesa. Digo, no es exactamente okay. DF. Y nos quedamos pues con los mismos... Pumas, Cruz Azul, América. Sigue siendo esa parte que del fútbol mexicano. Ahí sí, creo que eh, de caída libre, ¿no? El DF, ¿no? A ver si esta final es una, vaya estamos entrando en el tema, ¿no? Esta final es eh, una final realmente memorable, que quede en la historia, que, etcétera, como para que los equipos capitalinos recuperen, man, porque Pumas ha sido el único que ha levantado la mano en los últimos años. Aquí, digo, no lo digo porque estoy aquí Armando, nos no, están prestemos. llamando, ¿a qué nos estás llamando? ¿Tú quieres? Ah, es que tú le vas a Pumas, fue Allá estás ya muy contento, pero mira, ¿fue Memo Vázquez o no fue Memo Vázquez? El artífice eh, de. De ese gran título. Sí, sí fue Memo, sí, porque sí no, no Memo. tenía equipo, así este. No había equipo. Como, a... No, no tenía, cuando yo, bueno, al principio cuando el, le ganó el Atlante también a Pumas en esa... Es, en ese triunfo así feo por un golazo de un tipo que nunca volvió a brillar en ningún territorio llamado Clemente Ovalle Clemente Ovalle fue lo único que hizo Parece bueno en de toda él. la vida Chile, ¿no? sí. <risa> de Clemente Ovalle muy bien pues vamos a hacer un poco de historia no un poco de historia lo que ha sido Cruz Azul América, la jetatura, ¿de quién es eh, históricamente en los últimos años? ¿De quién es la jetatura, Miguel Ángel? No, pues es del América, evidentemente. Eh, pero América. no es clásico joven, ¿eh? O sea, 71, 72... Eh, pues también habría que cambiarle este, el nombre, pues, no, porque... No, no es clásico joven. ¿Cuál es, joven? O sea, chéquense. El, oh. Es que, bueno, también dice... Eh, sí, joven en el sentido de clásico. O sea, tenía que cambiar, porque el clásico... Tenemos que ese Chivas América o sea, no hay A ver, semánticamente también está mal usado Clásico, joven, o sea Sí, porque ver. está, este, pues el clásico joven Ya cambió ya, de Chivas Ya hablemos bien el fútbol, ¿no? no Tampoco nos creamos lo que dicen los narradores de, de fútbol Creyendo los dioses de la tele y todo eso Señores, es un clásico Pues América no Cruz tanto, Azul es no un tanto. clásico. No, yo diría, ¿Sí? sí, sería el segundo no, clásico. No, no, no te mediateces, Oviedo, o sea, no veas tanto. No, pero sería tele, otro favor. nombre, nada más, o sea, ¿por qué clásico? O sea, si hay dos sí, no, clásicos, no, no, no, tres porque, clásicos, cuatro porque, clásicos. Porque es el nombre que realmente ríe, es un clásico, un mm. clásico que ha este tenido, que tiene una historia muy interesante, y empezó en la 71-72, con sí, aquel, hay humillación del Cruz Azul, 4-1, que trae el equipazo, ¿no? Con Marín, Marco Ramírez. precisamente por eso es Porque nacen los setentas y un escritor joven nace en los setentas. O sea, en las becas, así, los creadores jóvenes. Para ti es clásico joven. Pero ahora habría que cambiarlo. Pero si es un error que le estén llamando clásicos a las contiendas que se dan entre equipos de una misma ciudad. O sea, clásico norteño. El clásico norteño debería ser, a lo mejor, Cholo Santos, a lo mejor Santos Tigres, no sé. ¿Por qué tiene que ser de una misma ciudad, por ejemplo, el clásico Tapatío? Clásico Regiomontano. Atlas Chivas, clásico Tapatío. Clásico. ¿Por qué diablos una ciudad impone un clásico? No, no, no. ¿Sí? Los clásicos deberían, en mi opinión, eh, ser considerados como tal, como clásicos, si históricamente ha habido eh, partidos épicos entre dos, dos escuadras en mi opinión así debería ser Chivas América no han dado nada durante muchos años ese no sé por qué le llaman clásico a Chivas América, no hemos visto un clásico bueno en cinco años pero, pero tiene que ver, que ver que con, el, con el finalismo sí. no ¿ha habido algún ve? clásico bueno en cinco años? no, o sea, vale. yo no los he visto como hace ¿y, y realmente años. el clásico de la televisión? Eso es Chivas América eh. sí, de, de la tele, pero no Nosotros estamos de hablando la de la tele oh, por te... No, por eso de la tele o sea. no bueno, ¿Es Estamos la la la en la radio, si ¿sí 90.9 no, Ahora, es la radio Ah, ya está aquí el ah, foo fo. fo, ¿Vienes interrumpir o vienes al porque quien no al foo Tiene siete años de mala suerte Así es que ¿Qué tal filósofo, filósofo. al foo? Muchas fo. gracias, eso es una bienvenida ¿verdad? Sí, sí me, me gusta pasar Interrumpir este programa no Nada más les vine a presentar la música del día de hoy Vamos a poner música Como hace poco tuvimos un, un programa Dedicado al Cruz Azul Después de haber roto este maleficio Mediante la victoria en la copa Y pues es momento de darle paso a que suenen las voces de músicos que son aficionados a estos equipos. En este caso vamos a hablar tanto de un aficionado del América como un aficionado del Cruz Azul. ¿Cuál prefieren primero? No, mientras no pongas ah, sí, Si es ocho plantas, mejor olvídalo, ¿no? Bueno No, no O así hay sí. un corona Bueno, puede ser No, no, no Imagino que es Café Tacuba No, por ahí. no, no, no lo, ese, De hecho, lo, lo presentamos en el programa pasado ah, Y justo veo. la canción que pusimos fue la de La Locomotora Pero en esta ocasión Vamos a presentar algo de Los Caifanes Ah, muy bien ah, mira. Los Caifanes, que Saúl Hernández es un seguidor del de Club Cruz Azul Y que bueno, pues uno de los mayores eh, atributos que tiene la música de Caifanes Es que sabe honrar la perfección todo el folclore mexicano así como en su momento también le tocó tomar esa batuta a Café Tacuba, pues en el caso de Caifanes lo hicieron a la perfección en un álbum llamado El Silencio, de ese aparece la canción que vamos a escuchar a continuación y que es un verdadero clásico, uno de los mejores trabajos de rock en español que se ha hecho, pues no en los últimos años sino en la historia y la canción se llama Nubes escuchen en Sigma Sobre no preguntase qué es el fútbol, un video del partido Brasil-Francia del Mundial de México, lo convencería de que se trata de una elevada expresión artística. Alastair Reed, poeta escocés. Bien, Pues nubes, nos dejaron en las nubes, ¿no? A ver, dijo Miguel Ángel Lara que la América tiene jetatura sobre la máquina celeste. La garra celeste, no es albur, ¿eh? No, Mi querido tocayo, no. no es albur, la garra celeste. Eh, ¿Es cierto lo que dice Miguel Ángel Lara, que hay jetatura? No, bueno, simplemente hay que recordar que apenas lo eliminamos, ¿no? En la este, en esta Copa MX, eh, Cruz Azul eliminó a América, ¿no? Entonces no sé de qué jefatura podamos hablar. También hace ya un par de años este Cruz Azul rompió con esa total este jefatura, supuesta jefatura, ¿no? También hemos logrado varios triunfos sobre ellos. Y esto yo estoy seguro que dolió mucho esta eliminación de la Copa. Querían esa Copa y Cruz, los de la América, los de la América, ¿no? Por más que digan que es una Copa menor, lo que sea, eh, la Copa pertenece a Cruz Azul, eliminó al América y gana la final contra el Atlante, ¿no? No, no es menor, yo coincido ¿eh? O sea, la Copa no es un torneo menor Y eso de que es un desprecio ¿Por qué? Porque es un torneo que siempre se ha jugado no Que tiene sus raíces también Desde la época del amateurismo en México No es para nada un torneo menor y el que la gente diga que Cruz Azul ganó un torneo menor pues bueno no, no sé no sé en qué estará pensando no. lo que es lo que sí es verdad y hablando no, sí, de paternidades sí es, sí es un torneo menor de, que... dónde, de dónde sacaron que es no, un gran no, torneo No no ese? no puede ser un torneo menor No parece uh, que es un torneo uh, uh, menor uh, uh, hermano eh, Bueno ahorita lo que están diciendo de en bueno, sí el mismo lo del clásico, el ganar un trofeo, el ganar un cuadrangular, o sea, finalmente son este competencias donde se hace ya un este hay que demostrar que, que uno que el equipo quiere ganarle al otro, o sea, bueno, pienso ahorita porque las Chivas este en su momento también eran importantes porque jugaban cuadrangulares en su territorio, este, llevaban al Santos en las Chivas, al, El Guadalajara así cuando hacían sus los este, famosos pentagonales, los pentagonales de, de, de los 60 y 70 entonces eh, ahí se iba mostrando el, el Guadalajara, entonces creo que estos torneos son precisamente para que los equipos se muestren y Yo, eh, lo pero, que pero eso es... No, es, no quiere decir que sea un torneo muy importante no, ¿no? Pues es engañar no, villamelones son es? de la tradición o sea, es que es esto eh... no porque vi por ejemplo el otro día la página del América perdón que haya cambiado un poquito de tema y la página oficial de América 14 títulos no, eso era cierto, no y entonces yo dije pues han de estar contando con Interligas uh -huh. Sudamericana no sé, dije a lo mejor estos han ganado cosas que yo no sé no, eran 14 de liga los que ellos estaban contabilizando, están contando la época material pero no es cierto, o sea, pero a porque ver, ¿qué? hacen eso Miguel Ángel no, no, no, no. oye 14 títulos en la América en toda su historia si alguien no me cree, métase a la página en toda su historia sí pero oficialmente es a partir de los 40 que se profesionaliza el fútbol en México cuando los títulos, ¿sí? se cuentan de manera ordenada y tácita. ¿Sí? sí ya, eh, es específicamente ya estadística registro. y oficialmente el, el América no tiene eso. Hay un registro mundial o sea, hay, hay, hay torneos que valen otros son este pitenos, o sea, son regionales. Son concursos como, pues también hay hasta eso en poesía, o sea, cuando dices concurso internacional de poesía Y invitas de jurado a un este, un argentino que está por ahí divagando en el centro de la Ciudad de México Y ya es concurso internacional, o sea, más que nada son son promociones, ¿no? Que se hacen y, pero bueno, bueno también se enganchan digo, con eso, pero... Allá en Detería Toro No, digo, también un equipo que se eh, identifica como grande va por todo sea título menor sea lo que como lo queramos ver. Y, y yo creo que eso también es importante rescatar en el fútbol mexicano ¿no? que en eso no estarías de acuerdo con lo que dijo Miguel Ángel de que los cholos sacrificaron la liga por ir por la Libertadores en, totalmente no estoy de acuerdo y creo que también ya los equipos mexicanos deben de empezar a demostrar que pueden con dos títulos con dos eh, competencias ese es un, ese es un gran eh, es eso y un equipo grande debe de ir por todo no si el Cruz Azul estaba en la Copa MX tenía que ir por ella y si ahorita está este peleando la final irá por ella y así es como se van forjando estos grandes equipos. Es que ya no son equipos, ya son clubes, ya son marcas, ya son este inclusive bueno, ya uno por eso apuesta a tu equipo. O sea, a lo mejor nos estamos desviando un poco eso. del tema, pero él les va a pesar de lo que digan y yo que amo estos colores, que los amo más que los del América. Claro, por supuesto, al no, América que... y lo digo públicamente no Canario no, crema. No me importa, ¿no? Ca Canarito. Canario no. Yo no digo y yo Afirmo que la América no es un equipo grande Es No, no, sí, no, sí es, grande, no, no sí, es una mentira A ver, ¿por qué? Porque justamente estamos hablando de ciertas articulaciones A unas nuevas realidades Que el mercado que esos, eh, La gente que habla ya de la industria y todo esto uh -huh. ¿sí? Los equipos mexicanos Tienen que demostrar a nivel internacional Lo que son sí. América no es un equipo grande porque no ha podido ganar una libertadores que es su obligación de grandeza Eso es lo más importante Y quienes digan que... Es un equipo grande no, bueno, títulos, Por favor, nos quedamos en México que no... se, Seamos endógamos y seamos mediocres No señores, el América no es un equipo grande Hasta que no gane una Libertadores Hasta que no se articule el mercado mundial Hasta que no sea un equipo conocido globalmente Es una marca muy importante La quieren hacer importante Ganen globalmente ¿No? Sí, no nada más no, en el fútbol mexicano que, Por, por favor. eso es un lugar como Yo creo que está reconocido por todos Miguel Ángel, que América, Cruz Azul, Pumas y El problema Chino es que Chino es un lugar común los cuatro equipos grandes El Toluca sí, me, me, me llama la atención Que mucha gente diga, no, el Toluca no es de los Cuatro equipos grandes Digo, Yo creo que el Toluca sí debería estar considerado Pero bueno, pues la gente es así Como Toluca ha ganado puros medios torneos Pero Cruz Azul y América ganaban torneos largo. No, bueno, Toluca pues, ganó en 75, pero no, un largo, ganó pero bueno. también este, bueno, Todos, en los 70 no? este fue el, el Toluca el que le ganó al América, ¿no? ganó al América. Bueno, perdió con el América. Sí, no, yo creo, creo que ganó. las características de la Liga MX eh, AM han promovido este este fútbol hasta cierto punto mediocre, ¿No? De pronto somos, creo que somos la única liga con dos torneos en lugar de un torneo largo, dos torneos cortos en un en año. En Argentina se juega. No, Argentina, hace Argentina también sí. hace, lo, hace mismo. lo mismo. Chile también. Si te refieres a que en en, en México hay cuatro torneos contando la, las dos liguillas. Así es. Pues ahí sí te la concedo. Sí, sí, sí. Y y sí me parece tremendo que haya bueno. dos torneos. Es muy injusto que el octavo lugar en Monterrey estuvo a punto de pasan. Exactamente. Capaz que le hacen la... Bueno, y ha habido. Y era, el, era el noveno. Ha ah, era el noveno, noveno el... es cierto. Era no, el noveno porque ta. porque Querétaro tenía el derecho de pase, pero. Así por, es, por es, es a lo que lleva a ir, entonces, el que el equipo que se va a segunda tenía derecho a estar en esta competencia, imagínense, estamos en en una situación, y eh, las cosas parece que van cambiando, ¿No? Por ejemplo, anunciaron lo de que se cancelaba esta multipropiedad de equipos, creo que también la el. También la, tiene que ver la con federación. una guerra con Slim, ¿Eh? Sí, Por ahí sí, sí. frenaron poco la guerra a frenar Slim, los intentos de Slim, o sea, y mira, tiene y otra lectura ya el, también, ¿Eh? El este, el aficionado mexicano ve otro otro fútbol, ya vemos hacia Europa, ya vemos hacia Sudamérica. Eso es muy Empe Estamos empezando a exigir más. A ver más si no nos eliminan fútbol. en junio, ¿Eh? Porque la la selección del Chepo está trabajando muy mal. Que ese es otro tema, ¿Eh? Y ese es otro Bucetis tema. Y hablan ya bueno, de que para regresar, ya ha recibido ofertas. Pues regresemos es al, a América. Ahorita si eso. quieren de, después del de corte mitad de programa tocamos un poquito ese tema y volvemos a lo de la final mm. sin acelerarnos tanto sí, fútbol, bueno, bueno, muy bien, vamos a un corte Sigma Sobremesa por Ibero 90.9 Ibero 909 Protejamos nuestros bosques y selvas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 ¿Qué te lo voy a decir tomando aire una sola vez? Saca tu IFE y volteala para saber si está vigente. Busca en los números de abajo un 15. Si no lo hay, renuévala ya para que pueda seguir participando en las decisiones del país. Si no tiene números, tu credencial sigue vigente. Consulta IFE.org.mx o llama a IFETEL y haz una cita. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. Diplomado Recorrido por el Arte Mexicano Una aproximación a diversas manifestaciones del arte mexicano Un enfoque en los problemas teóricos estéticos En sus creadores y en las obras más significativas de los distintos periodos de la historia de México Inicio 27 de mayo informes Infórmese inscripción al 5950-400 Extensión 4808 o 7615 ¡Aplausos! la Universidad Iberoamericana convoca Estás escuchando Ibero 90.9 Sigma Sobremesa Ideas nutritivas después de los alimentos Bien, pues estamos en Sobremesa, soy Javier Prado, nos acompañan en cabina el maestro Viedo, el maestro y y el maestro Lara. El tema es la final, mañana jueves, digo hoy jueves, perdón, hoy jueves por la noche, eh, el, el primer cotejo y el domingo en el Azteca el segundo cotejo. Sí, va a haber mucha pasión, va a haber ahorita vamos a entrar a eso, nada más que quedé pensando porque los temas ahorita en el fútbol son obviamente el, el asunto de de la continuidad en el Real Madrid, en el Barcelona, eh sin Mourinho, no bueno, entonces quién si Pues ya se fue Guardiola, Vilanova la podrá hacer con el cáncer, todo este rollo. Luego está el otro tema, Borussia Bayern, que ya ahorita se definieron ustedes, unos Borussia, otros Bayern, pa Alemania. Mundial de clubes, lo señalé yo. Y ahorita, antes del corte, yo decía, bueno, y México y la eliminatoria, qué preocupación, ¿no? O sea, a mí sí me preocupa la, la, cómo estamos llegando a, a junio. ¿Ustedes tienen preocupación por la calificación de México al mundial o no? Pues, bueno, ahorita central en, en el asunto de la final, que creo que estamos hablando de América Cruz Azul, y viene también a, a mi memoria, pues... Que muchos de los elementos que tenía la selección mexicana respondían a también a, a las mejorías que podían tener estos equipos, este el Guadalajara tuvo ese auge y aportó a la selección, el Cruz Azul tuvo ese auge y aportó a la selección este el América tuvo ese auge y aportó a la selección, ahorita se ve que pues como tú decías, la, debla, la debacle de los eh, o la caída de los grupos, eh, de los equipos norteños esta desgregación o ¿no? este regionalismo que va a tener también el fútbol que Está disperso y por estos torneos cortos, también no se le ve una cohesión a, a la selección mexicana. Tuvo, intentó, al menos el Chepo, tener esa, co esa cohesión con este equipo, y ahora pues tiene gente en el extranjero, gente que no quiere venir, o sea, no tiene un equipo. Y en este caso, volviendo a lo del América Cruz Azul, yo lo que veo, este, el Cruz Azul tiene un equipo. O sea, por primera vez... Eh, se ve esa forma. Por el eh, técnico que... dices. Sí, o sea, porque Memo ha sabido Sí, y Miguel ¿no? Herrera no es no es muy muy buen tengo, pero sí puede pasar, tú que eres Puma eh, Oviedo. Perdón que cambie el tema. Sí puede pasar con el América lo que sucedió con Hugo Sánchez y Pumas, ¿eh? Sí. Es decir, Hugo Sánchez pocas capacidades como técnico Pero un gran motivador Logró dos títulos consecutivos de Pumas En este torneo claro. mexicano Se hizo jugar el Kikín Fonseca que era... Increíble Y, el, y ver, Miguel Herrera de... puede hacer eso No lo ha hecho en muchos años El pobre le ha ido muy mal Yo siempre digo comparo la trayectoria de Herrera Como técnico Porque llega, son los perdedores de Liguillas, el eh, este muchacho romano, eh, La Volpe hasta cierto punto, aunque ya ahorita ganó un título por ahí, y, y el otro Tomás Boy, ¿verdad? Y bueno, Sergio, bueno, ni lo cuento, son todos, son espera La Volpe, que les ha ido muy mal. Pero aquí la ventajilla que tendría Herrera, que yo veo, para la final no sé qué opinen, es la motivación. La ventaja de Memo Vázquez es la disciplina táctica, es la capacidad técnica, etcétera, muy superior a la Herrera. Una desventaja que yo veo para la final en el América es que Herrera es rijoso y los muchachos del América pueden perder la cabeza y puede haber expulsiones. Pero también eso puede jugar a favor del América porque pueden provocar expulsiones en el Cruz Azul. Y la expulsión, ustedes saben que en las finales, de yo con el 50% de las finales, influye mucho la expulsión, sobre todo en el primer partido, justa o injusta ha tú, tú lo sabes bien Miguel Ángel entonces cómo analizan la final cómo llegan los dos equipos, ese es mi análisis no yo creo que la ventaja como digo, de Herrera es la motivación la ventaja de Vázquez la disciplina táctica, hasta factor suerte también y que juega de local el América yo identifico a un Cruz Azul que en sus grandes momentos ha jugado como, como estamos comentando en equipo Pero además con un uno o dos grandes líderes que se echan el equipo a la, a la espalda y que lo llevan a, a lograr esos triunfos por ejemplo hablamos ya hablamos de esta única colisa que le han dado al américa en una final que es cruz azul 4 41 eh, ahí hay eh, gente que eh, sin igual no recuerdo yo era yo era un niño digo todavía no pero recuerdo esas en eh, el cen, Centavo Ajá. El Centavo Había gente que estaba, eh, Marín Obviamente también estaba ya ahí Calimán, este, Guzmán. Calimán Guzmán Hay gente ya líder que se lleva al equipo no Y, y generan esta ¿Y quiénes son esta... ahorita esos? Eh, después, si recordamos después también... Porque aquí no lo vendieron a mitad de campaña sí. no Es extrañísima Por ejemplo, en el en, en el en el último título Del Azul, tenemos a, a, Obviamente a Hermosillo Hermosillos hecha también tenemos ese ese equipo bien este establecido. Valencia, Hermosillos, Valencia y ahorita yo que puedo juniors. identificar que tenemos lo mismo, tenemos un equipo Pero fíjate, bien cuestionado y tenemos líderes al, a nivel de Javier, Javier está tocando un tema bien interesante, liderazgos en la cancha de de, de, de gente que hizo que hizo realmente, Campeones. no solamente historia, sino que, que realmente sabía jugar muy bien al fútbol uh -huh. analicemos aquella alineación del 71-72 y trayectorias Miguel Marín sí Marcantonio Ramírez, que es el menos conocido uh -huh. de los conocidos pero después, Javier Guzmán ¿sí? piensen en los nombres, Alberto Quintano Alberto Quitalo no solamente fue un triunfador en México, también en Chile con la U Sí, pero como directivo ¿Sí? de la máquina ha sido un perdedor ¿eh? Bueno, pero la, analicemos trayectorias Javier Sánchez Galindo, que es de los pocos jugadores que han jugado en los tres los equipos grandes uh -huh. Chivas, eh, América, América y Cruz. Cruz Azul Juan Manuel Alejandres Juan Manuel Alejandres era un verdadero demonio Recuperando balones para Cruz Azul Y a su lado tenía nada más a Héctor Pulido Sí, claro. sí Héctor Pulido que luego fue director técnico también de Cruz Azul que lo llevó también a instancias muy interesantes después fue a jugar bueno, fue estuvo también de, de técnico de la Autónoma de Tamaulipas pero fíjense los nombres y el peso que tenían en la sociedad en los medios Cesario Victorino cuyo hijo sí, bueno, pues Eh apágale y vámonos con Cesario Victorino Junior, ¿no? Está enferrito, está, está y eh, Octavio Musiño evidentemente, Eladio Vera. A Musiño, claro. Y para cerrar con broche de oro, Fernando Bustos. Un aula de esta universidad o sea, se llama Cífica. Un aula de la Fernández por eso le decir por eso le decimos la futbolera con es, todo es respeto el área, para, es el aula futbolera. Ese lado era la, la y futbolera. Es extremo. Sí, un profesor notable Jesuito. Qué golazo. Y qué cuento, yo, yo fue delantero del curso Azul, siempre decimos, ¿no? Sí. ¿Dónde vamos a la futbolera? Pues es, no, pero es el detallazo. La sí, pero a la y que liberación. Fernando Bustos fue americanista, ¿sabían? Fue embajador en Pero es que Tocayo no nos dice el Tocayo y Atoro quiénes son esos. Ah, bueno, los liderazgos actuales, estamos hablando de Corona en Cloro ya muy bien eh Guarado. Sí, tenemos una media y este con este torrado, Chaco y bueno, en la delantera un chuletita que está regresando a su nivel, ¿no? Yo no creo ¿no? que sí. pero, pero chuletita, yo creo que puede ser eh, como... oh, y, pero y, bueno, está es, está demostrando es que trae que, nivel, ¿no? Y si por ahí Barrera juega bien. Y ya no hablemos de, bien, parece que regresa Pavone hablando también. Y este Chico Flores está jugando cantidad. Yo creo que el, el mejor es este Chico Flores fíjate, sí, los que mencionaste claro. sí, sí, sí. porque tiene muchos altibajos todos los otros que mencionaste, sí, sí, incluyendo sí. al Chaco Sin embargo, andan encendidos ¿no? andan encendidos hay un, hay un trabajo La América de tipo, Chucho Benítez, ¿no? Nada más no, no, no, no, no, no, para no. definir, para definir, no, o sea, es, tiene, que, son eh, estilos distintos. Es no, el, esa recogida? defensa alto, sí, ese, ese es muy bueno. No, no, pero por primera no, vez, vez jugando, yo veo yo una jugando, América tiene, con mucho más no, no, con mucho más este jugadores de fútbol. Sí, Antes jugadores. era Cabañas. ¿No? Y Cabañas hizo es hizo una una una maravillosa defensa allá en, en Brasil cuando 3-0 le mete al Fluminense ¿no? Uh -huh. con Juan Antonio Luna que por cierto Juan Antonio Luna Qué está razón. acostumbrado a las hazañas, nadie lo pela llega y siempre gana algo Juan sí. Antonio Luna, pero eh, el punto es, hoy el América tiene mucho más jugadores, o sea el, el, el Moisés Muñoz sí, es muy eh, está, buen está está bien Está el negro y Mosqueda Le deben No Para haber llegado a la final Está Este El chico de Bueno, Aldrete, Aldrete. Sí, que está jugando Esa es del Cruz Azul, ¿no? Muy bien ¿no? no Aldrete está jugando es con América ah, ¿sí? Es que hay un es que hay un Aldrete en el Cruz Azul o no, Tocayo Aldrete, Aldrete o bueno, o precisamente precisamente por eso Ángel era. Fernández los definía para evitar esas Sí, eh, es que es que, a ver, síguele al sí, ¿No? ¿quién más? Raúl Jiménez, ¿cómo Está, está Raúl Jiménez que bueno, como siempre pues ha, ha, ha respondido Paulo, bien, como si Mira, pasó? es que no no no no se puede ni caer. Bueno, Rubén Ay, te oye. Es explosivo <ríe> Apágale y vámonos con Rubens Porque es una no, maravilla de No, Zambueso es como el chuletito no, Va a fallar no, tres o no, cuatro no, no, no, sí, no, no, Pero no. claras ahí en frente No, marcos. para nada Y, y, y, y, y, y, y, y tenemos y, y, y te puedo decir este Por ejemplo, está Diego Reyes Que ya ya va a jugar eh, Como dices, el propio Raúl Jiménez Eh, el masa que es el que yo veo un poquito un poquito sí. no tan no tan acoplado pero está jugando bastante bien se caeón se cae con el balón con el, el más así le pueden hacer una marrullería gracias ya, ya, a él, él también le metió un gol a méxico o sea es el el de... masa, sí. yo ah, bueno. creo que pues, mo él... está jugando muy bien no, o sea, es un América tan rico y interesante. Y vete a la, la banca, tiene más banca esta Narcisomina con América. Bueno, no contemos al Ayun, la Ayun no existe. Sí, la Ayun <risa> no. cuando cuando juega la Ayun de titular el América juega con 10 hombres. Sí que ojalá Pero... me esté escuchando la Ayun. Ah, no, porque ahorita van rumbo al Ay, estadio. ¿no? aguas que están llegando, está llegando gente de la máquina Ah, sí, ya, ya, no ya llegó no gente vale. de la máquina. Aquí, Ay, al ratito nos vamos al estadio, al sí. ratito nos vamos al estadio. Somos neutrales aquí. Pues Oye, sí, ya no alcanzamos, mano, a llegar al estadio, pero bueno, no, pues, pues vamos a ver, a ver vendedores no, son la suya. No, pues en la tele, ¿no? A ver, fue ¿qué nos tienes? Ah, digo, si se apuraron. de América? Sí, ahora va, le, le toca a alguien que es aficionado a la América, la verdad es que este fue un poquito complicado, por más que estaba buscando en, en redes sociales, en pues en algunas páginas, algunos conocidos, que alguien me dijera, pues, ¿qué músico es muy aficionado al la América?, Pues encontré entre los nombres, no lo tomes personal, Juan Gabriel, Cristian de RBD y pues nombres que realmente no son pues no son jurisdicción de este de esta estación de radio. Sí, qué terrible, qué terrible. Pero también encontramos otro nombre que pues sí lo defiende y no solamente lo defiende por convicción, sino que además de todo se atreve a defender los colores de su playera entre tres nombres aficionados de los Pumas y es una banda que es perfectamente relacionada con los Pumas. Sin embargo, Paco Ayala, baterista, guitarrista, otro de los tantos multiusos de Molotov, es muy muy eh, aficionado a las Águilas del la América. Yo, mira, fíjate, ahorita que se, yo siempre he querido lanzar una pregunta al aire, qué bueno que lo dices. Se imaginan ustedes un presidente de la República que le vaya a la América? No, ¿Sería popular, sería impopular? ¿Qué pasaría con eso? Bueno, pues de entrada ahí ya podríamos Ah, sin meternos en cuestiones políticas pero tendremos que entender por qué el 132 tenía tantos argumentos contra televisa ¿no? eh, eh, por ejemplo no <risa> necesitamos más aficionados inteligentes en el américa parfadar ah, entonces es que de entrada salen difícil, de, eh, muy difícil. de entrada salen de televisa y no es que tenga algo contra televisa pero pues ya saben qué clase de es que con ese tiene. tipo de argumentos yo no tengo nada que decir yo mejor calladito y nos vemos al rato. Bueno, pues entonces no nos metamos en mayores polémicas escuchemos de Molotov esta que se llama Just Want to Meter My Goal, así tal cual como lo dije, Just Want to Meter My Goal y la vamos a escuchar en Sigmas sobre Mesa. años en los que el mundo me ha permitido variadas experiencias, lo que más sé a la larga acerca de la moral y las obligaciones de los hombres se lo debo al fútbol. Albert Camus. No, pues eh, el fuego provocando aquí a los enterros, como Propaganda Americanista, etcétera Cremas, Canarios, Águilas Ahora Cementeros, ¿Cómo les dices tú? ¿Máquina? La máquina, la máquina, la máquina ¿Te gusta más pita máquina? Y pita. La máquina, la máquina? Así es Tú como aficionado de Pumas, Armando Porque yo como aficionado de Santos eh, Siempre eh, no me gusta que los que tienen cuatro títulos O tres o cinco Dan para que no se le alejen al Santos Entonces tú como Pumas tiene ocho títulos ¿Estoy bien? ¿Ocho? Eh, bueno, pues vamos a contar los oficiales, no oficiales, o sea, yo lo dejo en... O sea, no, no, no, no, no, pues mamá, no es oficial, no estés inventando. No, pues es que ya bueno, ah, mira, están diciendo Decíamos que siete. Siete, sí. Allá dice que siete, eh, eh. ustedes sí. tienen siete, Cruz Azul tiene ocho, y América tiene nueve. Así es. Sí, estoy bien, ¿Lo, oficiales. Lo alcanzamos, oficiales. En Entonces, tú como aficionado, obviamente uno de los dos va a ganar, obviamente. Debe, sí. Entonces... ¿Qué, qué prefieres que gane el que tiene más nueveili alergia tiene 10 ya le subiste diez. no chivas el que tiene 10 no chivas, no. No. chivas no. El que tiene 11 no. ah, no. sí, sí. sí. América y Toluca Tienen 10. No, Toluca, ah, Toluca no Luka, tiene 10. Sí, sí alcanzó, tiene 10. Sí, sí. lo, por los tornitos. Por claro, los... Cruz Azul sí. tiene 8 y los Pumas tienen 7. El León por ahí está pintando, porque sí. el León tiene 5, nadie se acuerda. De León, tiene 5, ¿no? por eso el, el Santos quería que el León perdiera. Pero esa es la pregunta que te hago, ¿quién quieres que gane, tomando en cuenta que se te puede alejar mucho el América y un poquito el Cruz Azul? Pues en este caso, por cuestiones eh, más que nada eh, de cábala, Eh, me gustaría que ganara el Cruz Azul o sea que rompiera con esa este bueno tiene ya una larga tradición o sea, tiene y, y se, eso es lo que se está fomentando no inclusive puede ser presión para el Cruz Azul de que sea el ya merito como las chivas alguna vez lo fueron y yo lo veo porque también este no gana desde que el Cruz Azul se fue de la Azteca o sea se fue a, a este estadio y la vez que le ganó el León le ganó el León y de ahí ya para acá no ha festejado en su estadio así como tal y no va, lo, lo, va, lo va a festejar. Lo interesante sé, es que este sea en el Azteca, el Grupo Azul eh, sea campeón en el Azteca y que me haría rememorar pues el, ese inicio que de la tradición precisamente cru Cruz Azulina donde se renueva esta forma porque finalmente el América bueno, es, eh, sí va a plantar un, un buen partido Pero el Cruz Azul, este, bueno, así sentimentalmente sería el, la, la idea. El América Pero me en ha esta transición tierra, ¿no? cruzazulina al DF, que también fue bien interesante. Sí, de, uh -huh. de ¿No? cooperativa. De la cooperativa, porque pues, ellos jugaban en el 10 de diciembre en Hasso, Cruz. donde se hicieron Gradas. muchos de esos jugadores. Y ha sido más 71, cuestionada la 72. directiva de Cruz Azul que la del América en pues, la cuestión del fraude, o pues, presunto fraude. Cruz Azul que la de la América, sí, porque no América que la América nomás la critican porque es de Televisa y eso sí, y, no. pero el, la, las directivas es que las son bastante rudas y uno no tiene sí. que hacer como aficionado a un lado esa la cuestión moral, ética, etc hacerle un lado y decir, le voy a la máquina o le voy a la América sí. pues es que quién no sabe, importa también, que Cruz Azul, eh, cooperativa Cruz Azul o Televisa ¿Eh? es que quién sabe también digo la cuestión moral también y ética la deberíamos de, de, de tener es pesar, muy sí. muy en cuenta para hacer también un análisis autocríticos como aficionados no, no, no, como no, no por sí. porque pues, no, ¿Sí? no, pues, entonces no le vamos a ir a ninguno sí el amor puede... a un equipo de fútbol es mucho más importante que cualquier tipo de claro, amor que pero... pueda existir sí, sí, mira, yo embargo, al Santos veces... cuando lo tenía ahumada yo le iba al Santos hombre, a mi no importaba que lo tuviera por es. eso, porque estaba por claro. encima tu amor o sea, sobre el Santos pero no voy a decir, bueno porque lo tiene a humano le voy al Santos Yo he aguantado la directiva que tuvo el dueño ese loco que tenía Dodgers durante años. Pero lo has aguanté. criticado, Javier. Sí, pues ya lo que ya lo vendió, ya vendió al equipo. Ya, Igual también ya, cuando bueno, estaba con Pumas decía, pues que a pesar de que Sánchez Pumas está ganando, sí, lo, López Ortega aquí iba ahí a, a, a, al estadio con sí, Pumas. A poco no, así, no te da, sí, sí, sí, sí, pues, ¿qué onda? Coraje, ¿no? coraje, sí. sí, bueno, los equipos de Veracruz ¿no? O los de Veracruz cony. Sí, sin sí, embargo, sí, no dejan de señalar ahora el artículo que sacó Procesos sobre el dueño del Bayern, sí lo leíste sí. ¿Ah, también? Sí, también. Pues el Bayern, digo, el que le vaya al Bayern pues digo, tiene que hacer un lado un poquito esa Yo creo que porque... el fútbol está más allá de, de todos estos escándalos y de estos posibles este en el sentido en que se ve manchado sí, se ve manchado, sin embargo ya en la cancha los jugadores tienen un desempeño quiero sí, pensar son que todavía Exactamente, de o sea, forma idealista Es que es eso, simbólicamente se, se pelea, son los pelea. gladiadores Ajá, se o sea, y por eso a mí me ha gustado lo de Ángel Fernández de que les ponía los nombres porque inclusive eso les les daba más potencia al, al mismo tiempo para él para narrarlos. y a nosotros transmitirnos esa emoción, o sea, una le vas a va esos equipos por también esa fuerza que tenía este comentarista de no de privilegiar Ángel a un Fernández, equipo, no al sí, claro. perro Bermúdez. No, no, no, no, no, no, no, verdad? Ese anuncio y uno quiere comprar muebles, o sea, no no no, no hay una una coherencia. Entonces, en esta parte Interesante, donde nace la tradición que yo veo, la afición americanista, la afición de Cruz Azul. eso sea, que se va imponiendo a otras a otro tipo de aficiones. Pumas también va empujando, pero no tiene esta... Bueno, tiene ya un cuadro y unos jugadores que también mí, también por Ángel Fernández. O sea, yo uno no, no sé, recuerda siempre este, a la cobra muñante por eso, ¿no? La cobra muñante, cobra... Uno lo ve haciendo esas proezas que en radio, principalmente, y este... Después en televisión... Ahí tenemos de fondo a Ángel Fernández. Fuerte, ¿no? Ahí lo tienes de fondo, ¿verdad? Carlos esperándola, la pelota lo está ¡Borja! ¡Gol de Borja! Bueno, ¿eh? Un, aquí un hubo ¿no? un sabotaje, al, un sabotaje, un boicot al programa de sobremesa. Por favor, baja eso, baja eso, ¿No está? Oh, fue aquel gol de sí. Borja en los años, en la en la en la, en la final, era Ángel Fernández. Un sabotaje ¿no? al, al programa. Y aparte estaba spoteadito mire, el gol de Borja, el único en aquella final del 4-1 Así, Así es. es. ¿No? Sí, porque, bueno, el único equipo que le ha dado esa tunda, ¿No? No queda que musical. es apasionante este deporte del no, fútbol, sí. ¿Verdad? El deporte sí. más apasionante e hey inútil y el rey seguirá siendo el béisbol, pero el más apasionante el fútbol. Yo siempre lo he dicho en esta mesa el béisbol es el deporte rey, pero el rey tiene un papá que es el fútbol ¿no? Sea, <risa> <risa> ¿Eh? sí. ¿Sí? sí, ¿Y, sí. ¿Y qué tal estos jugadores que han militado en ambos equipos, no? Ah, eh, no América. Eh. Y, Horacio López Salgado, ¿no? Y Sánchez, y Miguel Ángel Hermosillo, Cordero, de Hermosillo, de Hermosillo. Es... Ahorita el Chaco Sabían que el Chaco estuvo en América. Claro, ahorita el Chaco, Chaco. En una temporada muy, muy triste, que... sin embargo vino a dar a donde tenía que estar. Y, y por eso no quiere a, a otro. Sí. ¿eh? O sea, por eso no quiere Sabían esa. A... Lo importante Atena, es que no nos deprimamos, Reynoso, es. Yo creo que no, no nos deprimamos. Tiene ser una gran final, ¿no? Sí, es, una, es una extraordinaria final. Una gran final, no nos deprimamos, vamos a tratar de que sea una gran final. Ojalá no haya expulsados injustamente. Eso sí, que sí me molestaría muchísimo porque ya van varias finales y me gustaría hacer un programa sobre las finales que los árbitros han decidido con expulsiones injustas, las han maculado, mm. las han manchado y eso no se vale, le han quitado títulos, por ejemplo al Santos se la hicieron hace dos años mm -hmm. eh, creo que fue contra Tires o contra Montarri, no recuerdo, pero se la hicieron expulsan injustamente a la gente, eso no se vale y esos goles anulados, todo eso, bueno, pues todo eso lo pasa o penales mal marcados todos, pero expulsiones no me gusta. Y que, que los... siempre el, empezando no. el juego el lo que no, no, no. Lo expulsan a uno digo doble amonestación y pasen cinco minutos ya Eso no. Minutos, pues, pues, sí, pues, esperemos no. que los intereses oscuros realmente se mantengan fuera de todo esto que va a ser un gran gran partido, una sí, gran que, vuelve, que vuelva a ser, bueno, lo que sería Yo, donde nació la afición puramente furzaazulina en, en ese partido, en ese en ese partido. O sea, fue Eh, fue por eso ese es uno de los eh, partidos más importantes en la historia del fútbol mexicano donde haces, creas y nace afición. Claro. Eh, eh, ese partido es eh, verdaderamente debe ser eh, un icono en la historia del fútbol de este país, porque ahí Cruz Azul se hizo grande, un villón América también? de una forma terrible terrible, terrible. Pues están quedando dos minutos está pensando en técnico eh, se consagrará Memo Vázquez llegar a estar a la altura de un Luis Fernando Tena, tiene dos títulos Luis Fernando uh -huh. aunque tiene el gran título de las Olimpiadas, ¿no? Sí. Eh, se acercará digo, a los los grandes técnicos, está claro el del Cruz Azul, ¿tú recuerdas su nombre, el gran técnico del Cruz Azul? cinco títulos o cuatro títulos, ¿cuántos? Cárdenas. Cárdenas. No. Raúl Cárdenas. No, no. Nacho. Nacho, no. ¿Nacho Trey. No, Nacho bueno, Nacho Trey, pero Cárdenas. Está pasando. Trevio, no, no, no, no, porque porque hay, previo, hablando de entrenadores. Previo Nacho Trey. Eh, hablando de entrenadores que han hecho. Sí, pero más títulos. Antonio pues no, Roca fue un gran. Quedan trelles. dos minutos. Sí. Nacho Roca, mira, eh, Bucetich tiene estratega. sus cinco títulos, eh, La Puente tiene si sus cinco títulos o cuatro. Cinco títulos, ¿no? Sí. La Puente. Sí que 5 títulos de Ay, liga, pues estoy entonces, hablando ¿sí? del hijo. tiene dos, o sea, eh, Memo Vázquez empataría a, uh. a Hugo y a Luis Fernando, a Luis Fernando y al Tuca. Pero que tiene dos. Ya nada más que ¿Sí? la rematar. Este este ícono llamado Raúl Cárdenas, estuvo con los dos equipos, uh -huh. e hizo campeón a los dos equipos en esa gran racha de los años 70, donde Cárdenas tres veces con Cruz Azul y luego hizo campeón al América, sí. enseguida hizo campeón al claro. América, ¿no? Entonces, eh, Raúl Cárdenas, Raúl Cárdenas, Cárdenas no lo hubiera porque no tiene Y previamente fue seleccionador nacional en el 70, sí, eh. sí. O sea, tra trajo unos años Raúl Cárdenas entre el 70 y el 76 extraordinarios como técnico. Nos yes. queda un minutito eh, pues mis mejores deseos para los dos equipos. Eh, uno que le va al Santos, que pues le gustaría que los dos perdieran para que no se le alejen <risa> al sí, Santos, pero ya que no se puede, pues entonces que gane el, el mejor. El mejor llega al lugar común, sí. no al lugar común, que llega la novena. Eh, sí. todo está puesto para que Cruz Azul <risa> demuestre Y, sí. y llega la novena bueno, pues ni modo, se nos acabó el tiempo eh, Yo le agradezco mucho a Javier Villatoro Armando Viedo y a Miguel Ángel Lara Este programa eh, Donde hubo sabotaje, boicot de Miguel Ángel Lara Con Ángel Fernández Disfrútelo eh, Ha sido Sigma eh, Digo, Sigma Sobremesa Soy Javier Prado Galán Filosofía, deporte, poesía Política, escándalo Ética y el clima Las siete notas de toda buena conversación. Sigma Sobremesa, por Ibero 90.9. de mayo